uno da fm y estoy fendorella Seremos que vosotros decaladas soncia tuvéis so danui y pues eso y si queréis contactar con nosotros nueve siete seis veintinueve trece noventa y bueno más trazas de contactar con nosotros fendo arroba gmail Wordpress también, Twitter y todas las cosas tecnológicas que se te pueden ocurrir por Facebook otro suelo. 20... no, porque ya pasamos a edad, pero bueno. <risa> y ya no doy más oferrete con agala porque ya ha pasado. <risa> eso sí, continuamos con O20, no acabo de año de Radiotopo. Eso sí, ya pues bueno, ya os via fere, vía coseta. Y está buena, en la de Sanchoa, pues por así se seremos y esas cosas. Sin las que... Sí, ya todos veremos publicidad mientras sí, sí. programa de todo. Bueno, y aquí continuamos en Fendorella, después de ver problemas técnicos aquí con voz en off. Eh, bueno, cabo de semana. ¿Qué ha pasado este cabo de semana? Han escomencipiado, las es fiestas de Amadalena, muchas cosetas. Eh, a a ya, ya. <risa> estoy ¿Y aquí una mica... Le, ya, ya, ya. Le, vale, le vamos un empandillo <risa> y, estos, y estos tres o cuatro zajes programas con los con mandos. Que bueno, eh, principieron con, con una corrida de pollos... que organizaba pues asociación cultural no Re religada y pues bueno, muy, muy tos ninos, muy tachén y pues pues creo que estió lo cross, tradicional cross de magdalena sí pues din pues de dos pollos de que los más ninos de obico corresen alrededor de la isla de madalena pues tocó o turno a los más mayores y o so cross que principio a las 10 a las 10 o las 9 a las diez, o las nueve, a las diez. Pues no sé, rock, bellas 250 personas, dicen que un éxito de todo, que ya era el año que más Chen lleva participado, que mesmos dorsal se van a cotolau. Y eso, pues una carrera de 3 kilómetros y medio al tubaizo, muy buen ambiente, no competitiva, más que más porque como quedemos nosotros, ¿no? <risa> y sé que remate no parque Bruil con una Brenda todas sus participantes. Y yo la verdad ya la primera vegada que, que, que, que, bueno, que vi Eva, que participaba y me ha fácil muy todo hoy. Ahora, sí, ¿eh? sí, ahí, ahí. ahora Que yo me acuerdo la primera vez que, que participé, bueno, la, esta ya era la segunda O sea que tampoco No, no he participado, de... <risa> es más no, no. <risa> Que ya era, no es Muy tisma, menos chene Yo no sé si Eva nos ha pasado Dende 50 o 60 a esto Que se ha cuadruplicado la, la cifra Y he, y brutal el éxito que ha tenido La chene de la organización metió una pancarta Antes de principiar en la Plaza de la Magdalena Nos dijo que nos fijasenos todos detrás Detrás, de zaga Y para se va como una manifestación, porque tiraron unos petardos y ya principió la carrera que vais, vais por Ocoso y iban todos de zagada a pancarta y para se va como una manifestación, pero un poco más deprisa, ¿no? Como si no se ese Belún. Manifestación esportiva. <risa> más cosetas. sábado o sábado o sábado se fació a Ciclonudista. nudista, también a intro, a intro pues, de la Semana Cultural de Madalena. También antes se fació un mercadet en... En Avilés está de pues ropa de simbiosis del añada 2001-2008, que pues parecía pues una las rebajas no una mica chingo de capazos y tal no y y bueno después a ciclomodista pues tradicional ciclomodista unas 150 personas o sinas mica menos igual que otras añadas más que más supongo pues porque no se ha afectado tanta publicidad Pero bueno, nos espullamos espolliamos a todo tráfico en protesta también por por casco obligatorio que parece que cada vez cada vez se va alisando más. Y pues bueno, lo de siempre, ¿no? ver veca pues os veyen pues que no le fago yo, pero bueno, la mayoría pues pues sí que se ríen, mucho grabando con el móvil y tal, pero bueno. La verdad, a verdad que pues bueno, divertido. Más cosetas de pues la gala de Radio Topo sábado aquí en la Vía Láctea. Pues ya de noéis, o 20 no acabó de, de la radio, una gala que se fació en la Vía Láctea, aunque participó o casi todos los programas de, de esta emisora. Y aquí en Fendorella, pues también participemos con, con un vídeo, con Tío Vadillo, que hacemos una, una chicota visita cultural por la ciudad y bueno. A ver si podemos, bien pues, hacemos un poder y probamos de meterlo, en que siga con Soniu, que puede estar gracioso. Yo estuve en la gala y la verdad que estuve un vídeo muy gracioso. La chense es melica va. Y la gala, pues, anti más de este vídeo, vino vio más de a datos programas, vio, vio actuaciones en directo. ¿Qué más vio? Vídeos, mm, eh, del audio, vídeos de Comité de Solidad Internacionalista, del audio de Vagos y Maliantes. Los niños de, de la Gusantina. Sí. Eh, vídeos también de, de. ¿Qué más? Bueno, mm. de actuaciones en directos dos collas de hip hop. Manu, una una Manu Haller, sí, Manu Haller y... Mil motivos. motivos. Y no sé más. compañía que fació... O oh, número estrella, ¿no? Sí. Ah. <risa> Tan sonado. De, de la Cratador, pues que fació o oh, gran número <risa> estrella, cantando a las barricadas una mica, <risa> una mica diferente. Y también principio la gala con este mismo personaje, acompañado de Guindilla, cantando dos antenas para ti, que como nos dijo era un, una canta que lleva feito en la gala de o oh, de cen o cabo de daño Ceno. y que era una una reedición. pues muy buena también muy tachén muchas tapas muy todo, muy todo alcohol y en rematar esta gala pues nos le fuimos todo todo concierto que lleva en un solar de do con ello nocoso que organizaba pues sete Re de refilmes sin papeles y 15 también bueno también muy tachén, un solar eh, a rebutir y pues eso muy tachén Eh, como plegamos una mica tarde Pues asco ya es la verdad que no remero Un ataño Manu Haller también Nadie irreverente Nadie irreverente antes y, y por tan, se nos olvidaba En la gala este sorteo de, ah, de la, la cesta, cesta. <risas> Ganador número 814 no había sí, Dispareció, tón. ¿no? Cuento que ya <ríe> No, no Lo vendió <risa> caldo de sí, cultivo Year, Pero no se ha manifestado en cara, ¿no? Sí sí, que se, ha, sí, sí. sí se ha manifestado ya Si tenéis boletos, pues Pues lo sentimos <risa> <risa> Nosotros también entenévanos Entenévanos <risa> con, con, con todo ¿no? lo ferrete que todos que nos hemos dado A la fin pues nos no ha tocado <risa> Y después de salir de nuez, pues el domingo de va a también más actividad Y podemos charlar un poco de Socalce Hombre, la verdad es que la iniciativa es tío maja, ¿no? Se fació un Socalce por cuatro vas de aquí de Obico De Amadalena, se fació en Aflama O Bar Bechetariano Aflama Aunque punchaba a Stipenpon Selecta Dím pues eh, a Virosta Aunque llera... DJ Vallenato de... En la otra, Urbangel eh, Urbangel sí. Team Crew, ¿no? Sí. Porque eran sí. pensando y dos o tres Y, y bueno, también tres ciclos. Ciclo, con tres. el vermú zapatista. vermú zapatista. La verdad que hay tres años. Anti más sí. viejo, y probar bien. Muy majo. Chen en la carrera, muy toda calor. Cumbia, París se va, eso Latinoamérica, Latinoamérica. ¿eh? La elección de Totisto, llegué a las fiestas de Madalena, Calvi Vilas en, en la carrera, de Díaz, de Nuez. Y Calfe es una gambadeta, pues a cualquier hora había, había buena ambiente, mosicas o calce. Y de Nuez, pues fiesta. Y yo cuento que llevo todo de octavo semana. Sí. Chisbol. Bueno, y, che, y chentas, todos los días chentas, chentas populares. Y my y habrá <risa> es los ojos Entre todas ellas se esconde tu triste vida y te digo... bueno y si nosotros lo hemos dicho lo decimos ahora que este yo haga el programa Fendorilla de a temporada que dim pues reprenderemos la temporada venía por supuesto que pase septiembre y bueno pues por feluna mica especial eh, antes de tener a nuestro quiesto tío badillo con quien charraremos más a fondo pues pues a hacer y creábamos hacer pues una sección eh, de ses mitológicos, chicos fantásticos y misteriosos de Aragón eh, pues puestos cosas interesantes y curiosidad que bueno que bella vez También hemos charrado un poco de, de Bislay, pero que ahora vamos a fundar un poco más, más que más en los personajes más, más conocidos de la mitología aragonesa. Bueno, cuento que a todas to sonará Atlant y si no to suena, eh, antiparte de una colla de música heavy y un personaje mitológico, ¿eh? de de ambientología popular aragonesa. Os va a comentar un poque isto lle quitado de o libro de Che Malera, que por cierto lle lle muy bien y cuento que ya va por más de la cuarta edición y que lo podes trobar en en muchas librerías y lle que fa moita honra pa estas cosetas, eh, como fer unha replega de personaxes distamenas. Atlant, e un personaxe mítico dotado de gran poder. Tamén con co sobrenombre del encantador de las cumbres, o simplemente o vieillo. y en bellas versiones con un nombre de Aslanz también lo zabuco a Neto arrollándole una flecha Aslan estio un misterioso personaje talmen una reminiscencia de un mundo sublimado talmen un descendiente de los míticos atlantes que en suya apariencia humana en Pirineo, adoptó la humilde figura de un abarbado anciano con una misera y solitaria existencia recluido en suya cabaña o suyo lugar E osio hogar sin cusaz lo construyó el mismo, pero Dengun entendió nunca cómo podió levantar a suyas propias manos tan gran construcción. Semellán a la misma montaña. As piedras de as paredes eran únicas peñas arrancadas de la tierra y as trallos de oteito eran troncos enteros de cachico. Moí logo, o viello se convirtió en o protagonista de historias y falordias que contaban os montañeses de entretener as mens y abreviar os riegos de isos largos e viernos. Taúnos, Atlán, era un bandiu que atesoraba riquezas en as espelungas dos mons, en a imaginación de atros y un renegado das guerrillas combatiens contra os invasos romanos, que habría segado a cutiello o cuello de o cabecilla y corriu a magatóns en as faldas de o monte perdiu. Tamuitos, a la fin, Adlán un poderoso encantador. Con os súos podes máxicos construyó o palacio máxico de Omón Perdiú, que flota en as nubes sobre a súa tuca e que non máis se pode plegarselle a caballo alao. lado. Gobernó Adlán o palacio dica dica súa muerte, facendo servir una gallata de oro con a que podeba dar vida aos monstros de piedra e mármol que convivían con él. Os suyos poderes estio heredados por un guerrero de os moros. que casó con la princesa Elvira, a la que convirtió en prisionera de este palacio machico. Elvira y a suya filla, Elma Marta consiguieron es eslampar volando por Oziel con una carroza enviada por os dioses. Pues bueno, esto era la historia de Atlant y también eh, otro, otro personaje que te os puede sonar que lle eh, bien conocido lleva la Itus. Eh, según Tesmete Chema, eh, Balaitús, eh, cabalgando en un, en un gran carro volador por de encima de las nubes, Balaitús eh, se enfuelga provocando terribles tronadas sobre las montañas y los su suyos habitados. Tiempo ave trató de desposarse con culibillas, pero estió re refusado por la diosa adullada por las fornigas blancas de Formigal, de astí o nombre de Formigal. ¿Mm? dio nombre a un macizo de aunque en aragonés se conoce como Moros. Vocable que en el legendario aragonés guarda relación con lo misterioso, con lo lo mitológico. Se trata de uno dos mitos en los que se personifica o mejor se deifica a la a la toca montañosa, convirtiéndola en un espíritu de montaña. Isto i era Yatro personaje que ayo me fa muito goi porque antimas ye un personaje que arrocla y que ye común a a muchas culturas en o Pirineo ye basajarau u también denominado bonjarau. Somos charlando pues de de a cultura y de mitología vasca y de mitología aragonesa. Pero que sí. se fa servir según tes Andolz y Jesus Casaus en zonas d'Anso y Valle Tena ta designar ao señor das selvas, un dios u semidios De gran tamaño, con larga cabellera, con largas grenchas que le tapan toda la esquinazo, y protector de los pastos y os estallos, frena las fieras y astronadas. Tal y asinas que a as bellas y a fan fansonar a suyas esquilas cuando atisban a suya presencia. Man y menos, bella cosa le fa peculiar, Deixa en osulero, a suyo paso, unas extrañas huellas. pues en que un, eh, una y es posible reconocer la de un pie de aspecto humano la traguella tiene una traza eh, como de rolde como a base de, de un tronco en la mitología pirinenca aragonesa subchace un atisbo de luita celestial de entre o bien y o mal de zagado triunfo de bien oses maldaus, encabezados por o mesmo diable caen en los abismos de la tierra con o diable caen la resta deses oscuros y a sua consecuencia de la caída muitos de ellos quedan tacutio, tullidos o con un pie como está que nos ha comentado con un pie deforme. Muitas huellas pétreas reflexan esta creencia. Que podría explicar a extraña huella de o pie de este ser de Basajarau. En broto también le llaman Bosnerau. en os veciñs eh las veciñs vals vasconavarras xe conoís como basajaun. E é posible que o nombre dado en o Pirineo occidental aragonés derive del antigo idioma vasco uxía unha deformación fonética dixe mesmo vocablo. Pois lle de dar que todas as denominacións que nos daban eran moi parellanas, no de basajaraun, bosnerau, bonjarau. Bueno, outra cosa de la que voy a charrar e que ameixa aquí que tamén me fa moita curiosidade é lo que se diz obrinzón o más común que se, se dice más en lo que yo soy montano en, eh, más por Huesca y tal se dice alizón o arizón también se conoce como cojín de monja o como posiento de pastor y esto que nos comenta aquí Jesús Casau Casau sin cusaz, ha replegado la creencia de unos personajes fantásticos que los montañeses les dicen brinzones ¿Y por qué les dicen brinzones? Pues porque estos eh, personajes, según Jesús Casaus, eh, son plenos de estas plantas, de estos brinzones u alizons, y bueno, pues suyo cuerpo lo tienen de raso cubierto por estas plantas. Pero tampoco no se sabe o hay demás es fuera de que Belmontañes o Montañesa los ha visto de Cabo por la Montaña. más cosetas fuera de las brusas porque las brusas pues, ya son muy comunes en nuestra mitología pues íbamos a hacer íbamos eh, a hacer ficacios sobre sobre ensundiero y el nombre de ensundiero viene de lo que llega la ensundia la ensundia lleva eh, la manteca la grasa y esto que te os voy a contar eh, según te nos, cuesta, nos cuenta José Arbues en su libro, fue en Calderas en O Recuerdo y un personaje de apariencia humana un hombre que acecha la salida de un lugar y que se le va con con él mismo a los mensajes que van solos por asti. Malas que son en su poder ensundiero les extrae todas todo lo lardo que o lardo si sabes y la grasa, todo lo lardo de su cuerpo y que en Alto Aragón les dicen ensundias. Dista traza puede que este personaje emparentado con os acamantecas, sacaines, usacasaines también eh feito servir como un cocón infantil engrasar las ruedas de suyo tétrico carro que le va a cuestas pues tal que lo fallega taiso no sacar lo lardo ta. ta. Eh, lubricar un poco y esos ruellos de, de o carro Y bueno, pues como para ir rematando, charraremos un poco de asfadas. Como vino muitas, en todos puestos, la, eh, también del Ibón de. Vas a la de al... Pues eh, yo he pillado una que de aquí que nos cuenta que ella del Ibón de Estanes, que a yo me fa muy togo y este puesto. Pues íbamos a charlar de, de esta fada que, que habitaba este, este Ibón eh, y que ella como todas las de a suya fantástica raza, belísima, polidísima y garra hombre mortal que la belleva podía vaso olvidar a suyos encantos. Sucedió, eh, según te cuenta una leyenda que ha dado lugar a, a este cuento, que un pastor la trovó y se enamoró de ella. Como sempre pasa en estos casos, la fada metió tres condiciones para aceptar este casorio: que tornase a Uskala ni en ayunas ni comiu, ni vestiu, ni en coritatis, ni a pie ni montado a caballo. El hombre marchó a casa y pasó varios días pensándole cómo cumplir estos extraños desellos de Afada de este A la fin se enfó a Uskala y lo fació levando Tres granos de ordio a intro da boca, cubierto con un mayo y montado sobre una cabra. La fada se casó con él, pero en Cale ca le metió otra condición que implicaba un tabú machico. Pasase lo que pasase, él iba a estar o suyo Mariu nunca podría clamarla con los apelativos de mujer de agua ni mujer de fumo. O montañés nunca más tornó a ese pueblo, a suyo, suyo lugar. Una historia más chica, ni dónde están es. Bueno, pues eh, si queréis trobar este libro, lle eh, cuento en, en, en una librería general lo lo puedes trobar y vía bellas librerías con secciones un poco de libros asinas de Aragón de fácil trobar y la verdad lle que merece la pena porque como te os he dicho amanecen todos los personajes por orden alfabético y bueno pues cuento que Antimas un tema que tampoco no se sé, se no se sé no sé encharra guay de él y que lle bueno de, de informarse y una buena traza. delante de esta puerta cerrada la ronda lleva tanto sin parar por esa ventaneta hoy tan sombría que en otro tiempo nanas se escuchaba cantar febrero tras febrero eterno invierno a esta puerta la vida ya no ha vuelto a llamar Caerá la nieve como cae la noche, serena y silenciosa el tejado cubrirá. Silencio y nieve crujirán las vigas, invierno sobre invierno cuánto resistirán. Pero no estoy aquí para llorar, vosotros sois mi pueblo y estos montes mi hogar. Yo sé que no basta llorar, si se nos cae la casa, se vuelve a levantar. Saludo a todos los que aquí vivisteis, pisamos con respeto vuestro umbral. Viejos señores que la casa hicisteis, cuántas generaciones habéis visto pasar. de la cadiera de nuestra memoria si la casa se espalda tendréis que levantar vuestro recuerdo es una frágil hiedra solo unido a estos muros se puede mantener si cae será su viaje sin regreso ninguna primavera os puede hacer volver Pero no estoy aquí para llorar Vosotros sois mi pueblo y el todo es mi hogar Por eso sé que no basta llorar Si se nos cae la casa se vuelve a levantar De nada sirvió el bucho bendecido de nada clavar garras de rapar, ni con cruces talladas en la puerta, ni con espantabrujas pudimos espantar, a esas brujas que en decreto volaban, y sin entrar en casa nos hicieron marchar. La ausencia teje un negro a jugar de viuda con su... o personaje de avenida en sección y de, de ficción pues si con la realidad y pura casualidad se con tío Vadillo. Vadillo Bueno, buena noche tío badillo Hola, muy buenas noches ¿Qué tal se encuentra usted? Pues, pues, estupendamente Muchas gracias Como sabrá, hoy es el Ozaguer programada temporada. Sí, algo he oído, algo he oído. Bueno, que el apareció esta estancia con nosotras nos en Fendorella. Bueno, pa para empezar, eh, creo que hacen mal uso del lenguaje. ¿Qué, qué es eso de, de nosotras? ¿Será nosotros? Aquí todos somos machos, ¿no? Con eso de que hablan en la papipe pues, será algún fallo que, que, que no me extrañaría. Pues la verdad, dentro de nuestras posturas tan distantes, eh, es agradable pasar la noche de lunes con ustedes. Eh, que yo sé que son unos crápulas, que les gusta la nocturnidad como a un servidor. <ríe> Así que siempre es un ratico, majo. Y además, con eso de que me sacan unos frescantes, eh, pues no está nada mal. <ríe> Qué valoración, Faust, de este curso político que, que le han parecido estos zagues meses. La verdad, estoy contento y muy satisfecho. Me han puesto una camarera nueva en el cachirulo, que es que está buenísima. <ríe> Lo malo es que es extranjera, no sé si polaca o portuguesa, pero, pero vamos, que, que me da igual. <ríe> Ojalá todos los que vinieran fueran así. Usted ya me entiende, ¿verdad? <ríe> ¿Le han dado el diploma o premio por ir tan horminoto Cachirulo o le han feito a Boti fuera? la verdad es que ustedes lo sacan de, de, de quicio de, yo voy a este restaurante pues lo justo eh, tres o cuatro veces por semana no se crea que, que hago excesivo gasto una cenica con un bogavante unos magre de patos unas fuas, eh, para, para y pues todo, que, que, que he puesto de moda el gin tonic con pepino que es una cosa que, que, que está muy rica sí señor Dígame, dígame, ya se, se están empezando aquí a parar, ¿no? <risa> Madre mía, venga. le guste tremendo, ¿eh? Es que vengo crecido. Como, ¿no? <risa> como el gin tónico. Efectivamente. Bueno, estañada este hemos charrau firme da de ley del Vengas, la rebaixada hasta el aragonés o catalán. ¿Nos podría hacer una plegada de ellas, un resumen? Eh, pues es este año es, este, es el año de, de la gloria para la cultura en Aragón eh, Esta región se ha recortado en el premio Guillén Nicolau y Arnal Cabero Pero, pero ¿para, qué, ¿para qué quieren ustedes dos premios? Pues sí, con uno para la Paula Popip ¡Y ya está! <risa> Hemos aprobado la ley de lenguas Aunque a mi amiga Serrat y a Ver no les guste Fíjese que los dos decían que era catalán en la <risa> Si todo el mundo filólogos estudiosos saben que no es así Y de las fábulas, bueno, mejor ni hablar. Que, que si el aragonés, que si las fábulas... <risa> pues si en cada casa, en cada valle, hablan diferente. Que no se enteran. Y a ofilodisto en castellano no pasa, oye que se echarre igual una persona de ávila que una de Uvieu o Jaén. un francés tampoco no pasa. Bueno, pero eso, eso es otro tema que, que, que, que ya hablaremos. No, me saqué los colores, mozalbete. ¿Podría tornar a decir la paula papi La Pau, La Papip O La Pip, La Papau Si a mí me da igual Si me lo inventé yo ¿a mí ¿Qué me va a contar? Ay, Dios mío Bueno, ¿usted qué piensa de que o teatro fleta contiene Turau, Al igual que un fascal de equipamientos y edificios culturales A Farinera, o Pabellón Puen, a Torre del Agua Pero usted vio el viernes a los voluntarios <ríe> Madre mía, qué majos <ríe> Todos con la gorrica colorada Más felices, más contentos Se creen que hacen algo por la ciudad y eso está muy bien, se llama ilusión. Luego les enjaretamos un perolo de paella y una disco móvil para arrimar cebolleta y se van a sus casas más contentos que chupilla. Este Juan Alberto es, es, es un crack. Fíjese, estoy pensando en hacer un tripartito. Sería el propio Juan Alberto, mi amigo José Ángel Biel y yo mismo. Buah, no habría quien nos parase. Se, ¿se lo voy a proponer. Así verían estos comunistas anarquistas que que la unión de los demócratas de, de toda la vida es, es, es imparable. Somos un pepino. Van a, van a estar <risa> como el gin tonic. Van a estar como a santísima Trinidad. Exactamente. Uno y uno y. rodar cabezas. Las de ustedes para empezar. <risa> que tiemblen no cachirulo con otro partido. Exactamente. Bueno, porque a Juan Alberto también le gusta eh, pasárselo bien. <risa> Quiero decir. El pepino. El pepino. No hombre, por, por Dios. Por cierto, ¿qué le, qué le parecen las múltiples reacciones a refusar la nueva ley de, lu, no, de, de no luengas? Eso se nos ha sublidado, a pregunta. ¿Qué, ¿Qué me parece? Pues, pues que están protestando pues, los cuatro tarambanas de siempre y que el resto de la gente pues les da exactamente igual. Es más, no les importa un bledo. Los cuatro tarambanas de siempre, que son los que están en todos los ajos. son Los, los antisistemas, los, los de Eta Batasuna. Que a esos igual les da rumba que bolero. La cuestión es enarbolar la bandera del no... Y ya se puede hablar del aborto, del pantano de Yesa, de ETA, del ejército, de la PAPIP La cuestión es estar en contra de todo lo que diga el gobierno Que curiosamente tiene la mayoría absoluta, ustedes verán A lo mejor está usted generalizando un poco Ah, no, no, señor mío, no Yo ya peino algunas canas y en esta vida he visto de todo Y en el mundo de la cultura más aún Conozco el percal de esta calaña y le digo que no hay uno que se salve Si, si por ellos fuera este país nuestro, España, se iba al garete Cuando aprobamos una ley y veo que esta gente se nos pone enfrente, me digo: Bien, Humberto, bien. Ladran, señal que cabalgamos. Y esto es así, aquí en la China Popular. ¿Qué opina la movilidad exterior, tatrevallar o estudiar, que lleva sufriendo la población aragonesa del conjunto del Estado? Pues bueno, pues bueno, ¿qué quieren que le diga? Eh? Pues, ¿qué, ¿Qué protestan? ¿No quieren irse de vacaciones? Pues toma vacaciones. <risa> así entenderán. Eh, este será nuestra preciosa lengua, el español, allá donde vayan Y nuestra cultura, oh, imagínense, qué, qué, qué corridas de toros en Alemania O procesiones de Semana Santa por el Reino Unido Tal vez así podamos construir un imperio otra vez Ay, como decías esa canción de mis tiempos mozos de, de los Nikis <risas> Madre mía Y ofrendas de a la Virgen por todos los puestos Hombre, también pues, pues más tradicional que eso no hay nada Eso es así sí, sí. Eh, bueno La verdad que no ha coincidido con la resta de colaboradores de este programa, pero nos puede dar bella opinión de suya sección. Le un goyo. Bueno, algo escuchado por super curiosidad, pero, pero vamos, que, que menuda panda de rojos. Eh, el de los libros, pues mire. Todo rojerío, subversivo, marxista, leninista que tanto les gusta a los del PSOE. No hay más que ver cómo está la educación en nuestra sagrada nación española, única e indivisible. Eh, para darse cuenta de por qué se escriben esos libros. En España no hay educación, hay adoctrinamiento. Masónico, judeocomunista, gracias al señor Zapatero, mejor dicho, Zetaparo <ríe> y de Don Barrenau, que era otro de los colaboradores que ven iba. Pues mire, eh, menos he escuchado él, pero pero, pero, pero pero qué barbaridades atacando a la santa madre, iglesia católica, apostólica y romana. ¿Pero de dónde se han sacado ese tipo? Seguro que realizan misas negras o, o vaya a saber usted qué clase de, de, de ritos ateos, de infiel, que seguro que, que, que, que pondría en duda el milagro de las bombas del Pilar. Pero ¿dónde vamos a llegar? Eso sí, podrían haber aprovechado y hacerle algún curso de clíngono delfico, de que parece que le gustan esos temas de frikis. Bueno, ¿usted cómo, cómo se ve lleno en, o, en, o, en o suyo partido? ¿Cómo veía su futuro, Asti? Pues, pues, pues, pues trabajando para el bienestar de, de este país, España. Que ¿qué se pensaba? Que iba a decir otro nombre, ¿eh? País, España, ¿eh? <ríe> Mi misión en esta cruzada es hacer de esta región, pues, una región puntera en, en cultura. De eh, Véase la papibi y la papao, símbolo de modernidad en toda Europa, arrasando los inventos lingüísticos que ustedes dicen hablar, como la fabla, como el catalán demoníaco que nos invade por doquier. ¡Ja, <ríe> ¿Y usted se va de vacanzas? ¿Di o suyo trabajo del día? Bueno, pues algo se hará. La verdad es que ya sabe usted que, que hay crisis. Recuerden que tuve que recortar mi Gin Tonic de la tarde. Pues tal vez este año, en lugar de irme 50 días, pues me vaya 49 o 48. Eh, esta situación ha afectado por todos. Por igual, yo arrimo el hombro el primero. Eso sí, me, me iré trabajando... Y, y para el resto, por esta región y para, para, para el resto de regiones, por el resto de los españoles y aún así, aún estando de vacaciones, mantendré mi ritmo de reuniones, yo soy así ¿Y ¿todos en va? Bueno, pues pues pues eh, me iré a ver a mi amiga Maribi, que es de la muela, que es muy salada es otra incansable trabajadora como yo, y tiene un chalecito por el Caribe Y después, pues pues ya se verá Cambril, Salo sal, ya saben, así cosas elegantes, como como yo. ¿Se va con la muller o se va con Juan Alberto? Eh, no, eso, eso ya se verá también. Depende de si hacemos el tripartito. Que mi mujer se pone muy pesadica también. ¿eh? Es que... Igual nos vamos con Mariby los tres. Hacemos otro tripartito. ¿Me gustan las tijeras también de recortar? Ya me entiende usted. Y el gin de pepino. Exactamente. Pepino para los tres. ¡Ja, Bueno, pues oye, aquí les dejo. Eh. Ha sido un placer este año con ustedes. Yo esperaba que nos convidase a cachirulo, luego, eh. a lo menos que yo lo si programa ya, con usted. Ya están cerrando, hombre. Eso hay que ir al mediodía. Ahora, Fíjese usted o qué hora es. Ya no está ni la cámara de rumana o portuguesa o colombiana, no sé de dónde es. Otro día, otro día. No se preocupe. Bueno, tanus atrás, yo, yo cuento que charran por todo y, eh, por todo y, eh, y que un, nos ha feito muy tismo goya, estado un placer de tenerlo, de convidado porque ha tenido un run Pero continuó todos los programas, ¿eh? Yo soy así. La Chen nos ha trucado, nos ha felicitado. Y un, un vídeo que tausté. sacaron, ¿no? Me dijeron. Sí, tenemos un vídeo aquí. Madre mía. Bárbaro, bárbaro. Eso me, lo, ¿Me lo grabaron a traición o qué aquel día que fuimos de paseo? <risa> qué canallas son. Un vídeo que se proyectó en la gala y un éxito, la verdad que... De veras. Se nota que no he grabado a traición porque sale guste muy natural. Claro, yo soy así, sin maquillar ni nada, ¿eh? Que yo... habitualmente el, me hago el rímel de los ojos. Llevo día a día de usted Claro. Pero bien, bien. Yo entiendo que si ustedes ponen personajes de calidad en la gala esa de, de, de rojillos, pues pues suba, suba el nivel, es normal. Se le veía mismo con la Clau. Hombre, soy yo. Usted ha visto que hay muchas pegatinas rayadas, pues ya sabe quién lo hace. <risa> Artico me tienen. En la puerta de mi casa tengo cuatro. Todo el chale ahí lleno de mierda de eso. Y no puede charlar con Gustavo Alcaldeta que le meta... porque se cree que están metiendo esas multas que están metiendo. ¿Es, que, es, que, es, que, que nos estamos forrando de, de azulejos de oro el, el baño. <risa> <risa> ¡Nos vamos a fundir! ¡Rojos! ¡Ay, bueno, ¡Qué ráticos. Yo cuento que te remata la temporada ha estado muy bien tenerlo a través en, en nuestro programa, en Fendorella. Y no bueno, espere, esperemos no me, poder contar con usted para la Venien, ¿eh? ¿Y no me va a poner ni a, ni a Bustamante ni a ningún cantante de esos? Pero, y eso, el DJ, el DJ Qué fatal, ¿eh? Tenemos a... Estamos hablando el otro día a del DJ. Chayanne El Chayanne, que el ¿El Chayanne? Y es cierto, y creo que sí. no, ni, Hombre Llegué aquí no, no otro... Bueno, es que esos, esos y esos gritas hits Mierdas de, de, de no entiendo nada La papi. La papi. Yo me feré un la suya salud este Me verano. parece bien. De hecho, cuando, cuando hayamos o programamos íbamos a hacer uno Total, aquí y fuera Sin tibadillo ¿Cómo? Pues entonces, ojalá les pongan regio alguna... <risa> <risa> alguna ginebra de esas purulentas Alguna española, ¿verdad? Eh, no, hombre Como tiene esa desfachatez Tiene la ginebra Larios que es la que hemos bebido los jóvenes de toda la vida que es bien buena y es española, es producto nacional ¿Y la Gordon's? ¿Y la Gordon's? Sí, señor Sí, señor, y muchas buenas ginebras que, que en España, todo lo que se hace en España es bueno es premium sí sí, sí, sí, sí Y pepinos del hortal Y pepinos del hortal <risa> y, y casera hecha eh, eh, eh, en jaraba Eso es lo mejor que hay Yo todo nacional, siempre todo nacional vea coseta más? No, por mí ya, ya vale decir tontadas Que ya, ya se me está secando la lengua tanto hablar de Gintelic Bueno, pues gracias a Tío Vadillo por, por estar esta temporada con nosotros, esperemos que nos, nos acompañe a Benien. Y por eso, le oyes, todos voy, voy a deixar con un pepino del hortal, que viene de, de Denmark, from Denmark, Dinamarca. Un abrazo a toda la audiencia, ¿eh? muchachada, no olvidarse de mí. Eso, eso. Y por eso, decimos adiós a Tío Vadillo, todos hemos a deixar con una canta de Asesinators. Se dice, eh, bueno, no sé cómo se dice. <risa> bueno, como se diga. La papi. La papi. aquí en Saquinfendorella.io 101.8 la FM y se pensaba que nos nos íbamos a solidar pues de las las famosas entradas de Fermín Bruza que todos hemos comentado por Facebook, Twitter y demás, pues por eso que íbamos a hacer un un chicot concurso en en nuestro blog fendorella.wordpress.com y ya pues pues las estos primeras personas que en, o, pues, en el comentario en los comentarios eh, metá un enlace a una canta de Fermín Burguza pues serán dan tabús a todos hola ah, ahora y vale. que me, me quieres disar sin voz <risa> bueno y este programa no sé qué llevo pasando <risa> me equivoco de botones que comentamos también de, de aún en las de entradas no sí. o, o, o departamento de cultura Por aquí con nuestro quiesto. Para, para que luego se que de que no hay subvenciones, eh. Miren, ahí tienen. Para ver a los rojos de tarras. <risa> nos, la, nos las ha donadas pa' vos atrás. Ahí llorar, como lo ha dicho compañero. Yo desde luego no iba a ir a esa mierda. <risa> pues eso está. en sábado en Tudela, en tu Tutera. Eh, pues es entrada hasta Villarreferme en Buruzas, Suloac Las Culebras. Que llegué a las nueve en la Plaza de Toros. y eso y esos dos primeros comentarios en nuestro blog que metan un enlace a, pues eso había canta de Fermín Mugruza pues pues las son dos en, dos entradas eso. y que metan un mail y que me, sí o mail sí que metan un mail en me pague sale igual pero bueno meted o mail porque si Por no vamos no a saber <risa> <risa> y ahora se podrá pasar a replegarlas en la taberna sí, a Flama salimos ¿Eh? a Flama y ya bueno. Eso, ya charlaremos con sí. ellos eh, Bueno, lo damos por supuesto Pero voy a echar que tal no sepan ya la flama Que llegue en una carrera mayor 53 Sí, y en frente de la Federación de Vicos sí. Y pues, pues podéis pasar A, a pillarlas por Asti A llorar A escribille. Eso ya. y ahora pues continuamos con el programa y hasta que pues bueno practique una mica el aragonés en verano hemos pillado unos los chicos refraes todo todo libro un diccionario aragonés chistame castellano de Fernando Blas Gravarda y Fernando Romanos Hernando hasta que pues bueno ve el refrán pues que siempre gozamos de hacer servir en castellano pues lo diga el aragonés por ejemplo Bien y no fallas mal Que otro sermón no te cal sería Hace bien, pórtate bien Y no miras a quien lo haces ¿Vale? También tenemos otro curioso Ya te fama mal las rodillas No serán tú No serán tú, Las mías fillas Que pues bueno En la cultura tradicional Pues entre las osvalu, entre valuras Que se destacaban Pues a la hora de conquerir A una mujer Pues era capacidad De todo trabajo, Pero no paso sentimientos u otros aspectos externos no es que pues eso También Diyahuen buen brispa brispa de mal que sería el no hay mal que por mí no venga lo, hasta que lo tengas en cuenta más cosetas si sí quieres que te den alarga la man y de tú también que sería que a caridad principia por uno mismo eh, ningún no debe pensar que recibir favores, favores das de más si, si uno mismo no actúa antes de forma generosa con ellos vale Vel unos más Y que lo tengo por aquí trastallado en el libro, no me lo he apuntado y voy aquí una mica, <ríe> Y esas trozas. Por ejemplo Con Ser más pando que es Waze de Sarabillo <ríe> Y aquí, y hay unos cuantos de Sarabillo, no sé qué manía les tienen <ríe> Que significa pues estar una persona de muy... De, eh, bueno, que me equivoco Una frase con la que se reprocha a, tra a tranquilidad u lentitud que pueda tener una persona en realizar un treballo una actividad. Tener más leyes que abogados. Estar una persona de muchos recursos con respecto, con respuesta a solución tato. Más vale sastre que cosa. Mejor algo que nada. Sería en esta ocasión. Eh, hay que conformarse con lo que se tiene, bueno. Y es más sano que un coral. No sé si habrá guayres corales por el Pirineo, me pague no. Una frase que se emplea cuando se quiere indicar que ya es muy bien de salud, que plantas muy bien y tú no tienes problemas, pues bueno, de de enfermedad. Ver uno más. Esté ya muy muy de moda. Va hasta el va hasta el 40 de mayo no te saques el sayo. Y si veis que va a plebe, tornalo a meter. Que sería, pues eso. Hasta el 40 de mayo no te quitas el sayo. Una amiqueta más. Si sí, marzo marcella, abril la Cantalella y mayo tempestella. Una previsión, pues metido el chica popular, pues que atribuye a mes de marzo la posibilidad de terminar o, o el horache de, de toda la primavera. Más cosetas. Por ejemplo, cagar con medio cool. Llegar con medio cool estar exoci... que estalvias muy es muy ahorrador. El latón delicado se queda medio almorzado. Las personas que se muestran muy delicadas o exigen en, en... en pues, chentando, eh, pues, rematan por no chentar pro y, pues, bueno, son mal vistos por la comunidad, bueno... y todas estas cosas. Ver unos más. Tener menos juicio que una averigüeta. Tener el cerebro de un mosquito, vamos. Eso oye lo, lo que significa esta, esta expresión. Vel una más. Bate la coda al can. no pelamos sino no pelpan. Eh, una refrán pues, que muestra el egoísmo, busca del interés material por encima del personal. Pues eh, de Chicot de, de, Chico de Rey, de Moce Capitán, de Casao Burricau y de Viejo Can. Eh, Reflexa las cuatro fases evolutivas del hombre hombre masculino. ¿Vale? Así no es que pues eso ya se ve. Este una mica este lle una mica masclista, y hay, y hay unos cuantos masclistas. Que dice en Coisera de Can, aire de Sarroes y Clarimas de muller, nunca yas de de crié. La dinámica, pues bueno, aquí lo mete, pues sí, que según esa tradición popular estas circ circunstancias presentaba más fingimiento y falsedad que verdad, que bueno, mete también pues que lle más lista, pero bastante más lista. Siro que no quiero, porán que no me dan, grullo que no me engullo, que no me el matón tal latón y, farin y farinetas talcan. o porán o suero natural, l'agua que suelta o queso ao esponar, en apretar a formar o queso, o xero lle un producto derivado, fruto de ferbullier o porán, e, pues bueno, para conseguir que se plegue, quedando máis espeso, e este xero se preneaba como alimento o refresco. Reflexa o valor que le daban os chistavins a ver os alimentos en a dieta tradicional. Vaya cosita más que, ten, que tengo por aquí que se me lo llevan de las manos con bueno por ejemplo con una parola fillo que también muy socorrida eh, si te sale un fillo malo poco mal y poco pan perdón y, mu y mucho palo Pues iso aconsella o refranero ta pois endrezar a conducta. Una mica beste tamén, pois bueno. Isto isto de asegurarás que pues sabrez, a lo menos os que aí ga feito aragonés, tal fillo, tal pai, que aí pues de tal palo, tal astilla. Tamén u tamén fillo de gato que caza ratones. Fillo de gato que caza ratones. Javier También. por ejemplo se han achuntado fierro y ferranchón ¿qué significará? pues hay una expresión cuando dos personas son de carácter incompatible ¿vale? pues sí para que en castellano ya hay otra historia pariana bueno, no me acuerdo ¿no pegan qué? ¿no pegan ni con cola? Sí. alto a eso, pues sí no. Cada puchero tiene la suya cobertera La que no de fierro, de madera Pues que cada uno tiene una suya media naranja Bueno alto todo eso, bueno Dimpues de fiesta y dirta al monte Con malorache horache o en misache Pues eso, a cualidad de que capaz De estar en los momentos buenos Y después cumplir unos difíciles Y, pues bueno, poqueta cosa más Lo dejamos aquí, que eso nos sacó todo el tiempo Las escenas que... ¿Conoces con la... a Marcelo? Pues Felo. Pues Felo. Bueno, y somos plegando en afindo programa, y este zager programa de Fendorella de la temporada de... ¿Pero que me, me sacas a voz? ¿Se me siente uno? Sí, sí, que se te siente. Ah, sí, son los míos cascos, pues. Y decía, iba, ¿a través? No, no. Y no. no, pues. <risa> estoy un boicot en toda reg to regle. <risa> vale, sin cusad. Pues, Zagar Programa Defendorella, de esta temporada, con o nuestro quiestro tío Badiello, que esperemos que siga con nosotros muchísimos programas más. Claro que sí, cuenten, cuenten conmigo para lo que quieran, hombre. Sí, cal, le convidaremos a más Gintonics, ¿eh? Hombre, ya, vienen que, ya ven que vengo a animadico. Y bueno, nos despedimos. Eh, aquí un servidor eh, se despide de todos y todas ustedes. Ah. Yo, pues, cosa que pase todo en verano. Y <risa> <risa> me dijaba. Que bueno, entonces si va, que un servidor se despide de todas y todos Bustés, porque pues bueno, eh, la movilidad exterior de, que, le, que le fa tanto gollo a tío Vadillo, pues me va a tocar en Breu y Menedo País, así nas que. Disfrute, pues, bueno, disfrute. <ríe> disfrutaré, disfrutaré por usted Y o, o segundo, porque ya tenemos sí, sí. otra compañera que ha vio de, de feristas vacanzas que te han tanto Esas gollo <ríe> A, a nuestro quisto eh, colaborador. Viven mejor que quieren. Así es que, pues bueno, no, no voy a decir, bueno, voy a decir, dica luego, porque, pues bueno, nunca se sabe. Me aseguras que, que luego, pues, eh, seremos por aquí. Y, a cantar a rematar, pues, lleve dobrín paz, lle la vida sense tú. La vida lle un maitín de cada día, cuando te pasabas a recullir. Una capucha negra, vaques amplos y un mural descoloriu Habida allí una clase en filología, a unso batebanos o maitín, un sol rollo colándose en la asamblea, apuntes puercos, pels doraus. Habida allí un chueves que remataría en o tuyo piso de estudiants, cuatro velas amarillillas en la cocina, o hembras espulladas, platos trencaus. Habida allí o cículo azul do medio día, con puñabanos ta terraza, una canta de extremo, ropa tendida, Valencia entre linizuelos blancos. A vida ya cerrar los huellos, eh, tornar a rodir, chilar al aire, sentirnos libres. A vida ya de, de sellar, tornar a naixer, correr solenco, sentirte creixer. A vida ya fredor tallando as, as caras y una clarima incendiando astucios. A vida ya entender que he de aprender, aprender a vivir a vida sin tú. A vida ya mosegar a fruta dulza, nas escaleras do mercat do mercat central, puyar por caballes de cabal digna, eh, fumar rial siublius, cantar a chilos. Habida vida ya una casa espullada cruzando las torres de sarrans. Amor, humor, respeto en la frontera, fuego y metralla en las nuestras mans. vida lle pillar o primer tranvía, do ponte de, fu de fusta toca bañal. Una ciudad naranja en las finestras, un mundo en guerra en los huellos cansados. vida lle una barca abandonada, Cuando que trobemos freno o mar. sentinos como dos náufragos en la placha, a Zagar Vegada que me facies un beso. Dica luego. Y Valencia. I és el moment del teu cant de marxí. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs milletius, sense picapetres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castellà tibia. Veies el cant, creix. Lentament, el mirant és creixer com un cremó. La volia escribiros al canto Texan samples, un mural de La vida es una clase filosofía. Una cita de Meltema. Un sorroso lance a la asamblea. A La vida es un viaje a una caballería. Haltu píst estudiantes. Cuatro espumas grogues a la cuina. Hombres nuevos plástencas. La vida es un sombreado capaz mis días. Cuatro puñas de malterrar. Una canción de extremo La vida és tan calçós, tornarà a viure, gritarà el vent, sentir-nos lluites. La vida és desigjar, tornarà a naixer, corrent el sol, sentir-te creixer. La vida siempre en freda, llant les cares, si una llengua ensentirà les La vida és entendre, que l'aprendre, aprendre La vida és sense La vida sense tu. Vamos a segar la central, pues el caballero sin la val fumar o cantar a crits, la vida es una casa derrocada, problemas torres de serrants, amor un buen respecte a la fazana. Porque entra las nuestras manos la vida se al primer tranvía del Pontefusta al Cabañal una ciudad tarón ya les finestres un en guerra al que la vida es una barca abandonada lleva a trobar da bandel mar sentimos con dos maufrags a la playa lu tip cop quemar pesar La vida és tan gaçi storne arir-te. Cridant al ben, sentir-nos La vida es desissuta tornar a naixer. Correr pel sol, sentirte te La vida és ser fred tallant les cares. Uarna llà انxa les calles. La vida se entendre què anirà a apprendre a viure. La vida es tan gaçi storne a riure trade. Cridant al ben, sentir La vida es desissuta tornar a naixer. Correr pel sol, sentirte te La vida se ser fred tallant les cares. La vida sin más sin tales días La vida siempre que la siempre a siempre a La vida sense tu Oh La vida sense tu Oh La vida sense tu Oh La vida aquí Sol los dinero les torres dels serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, menimatlet així, ell ja veus al moralla, escoltes des del llit les sirenes del port.